Queremos quedar con algo chévere, este fin de semana queremos... Hay un temita bien exclusivo que está reventando, que está la gente alocándose No sé si es que se la saben, esa que dice No te dejaré ¿Dónde vayas tú? Vamos y caballeros, es el sur de Quito Caramba, DJ Remix, animación de Peruchín Arrancamos DJ Mis amigos que se la saben eso, vamos a cantar fuerte conmigo eso. Me, me, me complace amarte Si te la sabes eso. Acariciarte y ponerte a dormir. ¿Cómo están mis amigos de la pulida? Bienvenidos. Es mis amigos de Atucucha también esta noche compartiendo con nosotros. Muchas gracias cualquier cosa por tan primo por estar siempre aquí ¿Dónde estamos los solteros quiero verte por favor solteros arriba déjame querergate dónde están mis amigos que tienen miedo al matrimonio por favor aguantame la mano cuando tienen miedo al matrimonio que no quiero verte ya yo sepa amigo gracias Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo. Mis amigos de San Lorenzo Podar también compañía con tis nosotros. Tis, Bienvenidos a Lorenzo. Ya sabe, mi banda. esperarte durante, Empezamos a Tú lo dedicar música. a mis amigos estudiantes Amigo, quiero no verte estudiantes arriba la mano par, los que estamos cuéntame, enamorados una burla es que me enamoré sin ninguna razón los que sabemos cantar ¿Por eso, cantamos fuerte, no me esa parte tal vez en mis palabras encuentro un poco de caramba eh, mi canción mi mejor amigo se quedó y todo mi ser tristeza que los míos y son No se olviden en el mes de junio a se prepara seguiendo Margarita Luke A partir de Pilar hasta Cienzoas Sabemos que se la saben eso <tose> quiero veres ahora Ella <tose> sepa que lo que por ella es amor Todos estamos solteros a eres que me Este fin de semana queremos, queremos saludar solamente a mis amigos los que son hinchas del Barcelona, ¿cuántos? ¿Dónde están los barcelonistas? ¡Una bulla! ¿Dónde están los hinchas de la liga? ¡Una bulla! ¿Dónde están mis amigos hinchas del MLEC, por si acaso? MLXistas, sí Los hinchas del Nacional, los que son criollos, ¿dónde están? Sí, también está Aquí tenemos igualmente a mis amigos hinchas del Aucas, también, sí ¡Los varones que somos hinchas de las mujeres, un chiflino! ¡Vacílate, la ¡Oye! ¿Dónde están mis amigos que alguna vez han chupado solitos? Los que han comprado dos bielas y salida a su cuarto han puesto rocola y hemos tomado solitos. Nos hemos acordado de esa mujer ingrata y por eso la hacemos DJ. Qué corazón. Oh, quiero hablarte con la mano al corazón. éxito, señor. Y te pido que perdones mi franqueza, porque cuando hay sentimiento no hay fuego en el amor. El Escarabajo Dice Remix es el sur de Quito este fin de semana te transmitimos música exclusiva directo al corazón, señor DJ. ¡Sol! ¿Dónde están mis amigos que alguna vez han chupado en una rocola? ¿Dónde? Sí. Sí, ¿ah? ¿eh? En Calderón City, eso sí. A DJ Migma también un saludanza, ¿ah? ¿eh? ¡Caramba! ¡DJ Ruby. Yo sí, un éxito, Yo no soy malo. Dónde está la señora del bar, por favor. ¿Están haciendo gastos, o no? Mis amigos que estamos haciendo gastos, por favor, levántame la mano. Yo Y él se va gastando más de 20 dólares en el bar. Hermano, vivo. contarte todo mi dolor Vivo. Vivo. Vivo terminar Mis amigos que le gusta la rocola fina por favor Escuchen eso Cómo voy a olvidarte Si estás prendida y Caramba DJ Remix Cómo voy a olvidarte Si te llevo en Caramba DJ, DJ Remix <risa> Dios mío, ¿Dónde están los varones que estamos despechados? Por favor, levántame la mano El varón que terminó con su novia ¿Quién? ¿Quién terminó con su novia ya? Sí Así lo hacemos, caramba DJ Este fin de semana compartimos música para ustedes Grandes amigos DJs, igualmente grandes amigos animadores Haciendo un gran espectáculo solamente para ustedes ¿ya? Quiero preguntar una cosa antes de iniciar con algo chévere ¿Dónde está tu mejor pana? a tu mejor pana, tu junta El que es el, el alcahuete, el, como le dice ¿eh? ¿Dónde está? Para todos esos amigos que están disfrutando este fin de semana Se viene una vez más, caramba DJ Remix Iniciamos la locura DJ ¡Vamos a ver si se la saben eso! ¡Soy soltero! ¡Yo no quiero agua! ¡No, mis amigos que están chupando! ¡Levántame esa copa! ¡No es a la gente que tiene la cerveza! ¡Por favor, levántame esa mano! ¡Vamos a dedicar eso! ¡Transmisión absoluta, DJ! ¡Caramba, DJ! Amigos que les gusta la buena música, es el fin de semana, ya saben. Así, ah, DJ. ¿Dónde está la chica más guapa de la noche? Por favor, levántame la manito, ¿eh? A esa chica soltera, mis amores. ¡Sum! Los que somos discotequeros, arriba, eso. Sube. ¿Dónde están los varones que somos fieles? Levántame la mano. Los que somos fieles, levántame esa mano, rápido. ¿Dónde están esas chicas que son fieles, por favor? ¿Cuántas de esas chicas? ¿Dónde están? Sí. esos chicos que se enamoraron a los 15 años y Los que no pueden olvidar a su primer amor Esa mano arriba y son... Así DJ boy, boy, boy, boy. Toma eso Para ti mi amor Todos mis amigos trabajadores Levántame esa mano Todos a la gente trabajadora Arriba Los varones que no somos mantenidos, ¿dónde estamos? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están esas mujeres que no son mantenidas arriba? Empezamos a dedicar eso, empezamos a dedicarte música al corazoncito. Para mis amigos que están enamorados, escucha eso. Más música, DJ. ¡Súbelo! ¡Cuidado para ti! ¡Caramba, DJ! ¡Cuidado para ti! que para ti! de la noche? ¡Cuidado para ¿Dónde ¡Cuidado Los varones que no se un chiflín. Dolce notte. A mi voy, a mi me voy, que alegría, separar. Si te no sabes eso conmigo eso. Empezamos a cantar fuertes Ceramos, ceramos, mi de también semana se sabe hey, Eso. Y te ¿Dónde están esas chicas que cantan eso? ¿Dónde están los varones que no perdonamos una traición? Adiós, amorcito. Adiós, cerecíspree. Te dejo de. Dice si es cotecas garapa de ceramics. Adiós, Esas chicas que son hasta las buenas que no ven ¿eh? Esas mujeres que no se van a nada arriba esa mano Los varones que no nos abrevamos a nada arriba Estoy muy triste en la vida a mi destino Ay Sube temperatura absoluta mis amigos que son DJ, levántame la mano. ¿Cuántos son DJ, por favor, levántame la mano? Los que son animadores, levántame la mano. ¿Cuántos son animadores? ¿Cuántos? ¿Cuántos ya? ¿Cómo ustedes, chicos? Este fin se manda aquí mismo a la pulida El norte de quito lo siente el poder. Caramba, DJ. Los amigos que tienen un amor lejano ¿Cuántos tenemos un amor lejos? ¿Seguro eso. Los que tenemos un amor prohibido ¿A dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? DJ ¿Qué ¿Qué cosa? Cantamos esa conmigo esa fuertecita, DJ. Fuiste, oh, fuiste fuerte. Fuiste, mi único amor. ¿Dónde está tu panel el más borracho de tu grupo, señalale? ¿Dónde está tu panel el borracho? ¿Dónde está esa chica, la más borracha de tu grupo, señalale? ¿Sí? Para trabajando desde ayer y sin parar <risa> sube Jarapa donde está esa chica super guapa, super sexy esa chica cuerpo de sirena mi amor si ¿Sí? como dice eso Parte de Patricia para los vagos de Osorio, un saludazo Como decimos los varones, cantamos eso para esas chicas ¿Es el Cuerpo cuerpo de ¿Dónde estamos los varones que son padres solteros, por favor? ¿Dónde están los que son padres solteros? Levántame esa mano! ¿Dónde están esas mujeres que son madres solteras? Las mujeres que no necesitan tu hombre para ser felices cuántas sí soy, eh. DJ. ¡Car Los que somos chicheros Arriba esa mano Los que llevamos la chicha a las venas Y no nos avergonzamos Arriba Así lo cantamos ahora Para todos mis amigos que somos bienes De mi Ecuador querido No se sabe eso Los varones que no somos mentirosos Lo cantamos así DJ Y no eso ¿Qué cosa, qué cosa? Que tu mirada tierna me lo es. cantamos eso. Es que tu mirada se parece al radiante sol que amas. Paso unita, mijo, Miente, mienten tus pocos. Mira, mira en tan bonito. Paso unita, mijo. Eso, mira que el viernes primero de junio En Atucucho ¿sí? aquí mismo, aquí mismo. El viernes primero de junio aquí mismo. Se viene Margarita Lugue También se viene Amparito de Pirapinas El viernes primero de junio Atente a eso El Caraba Peruchín haciendo locuras ¿Sí? Oye oh, yeah. Y ahora todo el mundo Vamos a bailar Todos mis amigos que han chupado en azul de ¿Cuántos están chupando en el de Kido? ¿Cuántos? Los que somos solteros cantamos eso Gracias a Dios, gracias a Dios Así Gracias a Dios, soy soltera, vidita, soy soltera No te escucho Gracias a Dios, soy soltera, vidita, soy ¡Soltera! ¡Soltera! bacha plata esa es chicha de la vieja guardia así canaba de los ¿dónde están mis amigos que pasan de los 30 años que no venes eso Los que tenemos menos de 20 años arriba. esto, estos amores. Y como lo dice y son. Y Mis amigos que se acuerdan de la vieja Gaby Discoteca, ¿cuántos? Que se acuerdan de la supervixis coqueca cuantos. Esas eh, es músicas trucidas, DJ. Vacila, vacila, vacila. No. ¡Sube! ¿Dónde está el panama chévere de la noche? Que no ven el panama chévere. ¿Dónde está ese grupo más prendido? Somos hasta las huevas cantamos eso. Oye, chiquillo, ¿qué es lo que Cómo dices no son. Sé qué me ¿Qué cosa? A mis amigos en la pulida quiero ver en la pulida porque la pulida es la salás ¡Así! Ah, ¡Qué lindo son! ¡Qué rico son! ¡Qué lindo son! ¡Cómo nos cantamos, Sensor! Amigos, se son de la vieja guardia? ¿Se acuerdan de eso? Yo sé que es sí son Los que tenemos chicha en el celular no eres culpable tanto Tú no eres para, tanto. Tú no eres para tanto Empezamos, tanto colo, soy yo, el destino es que yo soy. Tanto colo, soy yo, el destino es que colo, yo, el destino es que Vamos a preguntar una cosa rapidito eso. ¿Quiénes son más fieles, los varones o las mujeres? ¿Dónde están los varones que somos fieles arriba? ¿Dónde están esas chicas que son fieles? ¿Esas chicas que son sinceras? ¿Esas chicas que aman a un solo hombre? Quiero ver es eso, chicas? Así lo dedicamos, DJ. Caramba, DJ. Caramba, DJ. Exclusivos y con más sentimiento María de los Ángeles Las que cantamos esta parte conmigo así digo triste tristeza siento en mi ar Qué cosa Caramba. Los que se la saben eso, fuerte conmigo ahora. ¿Dónde están esas chicas que alguna vez han llorado por ese hombre? ¿Cuántas han llorado alguna vez por ese hombre? Esas chicas que alguna vez han tomado unas cervezas solitas por si acaso. ¿Sí? con do amigas chireza chicas soltenas al fondo ya sabe mis amores así dijay si sei es colorudo de tu amor esta mal tanto no quiero y me podi me quieres y me amo si me amas cómo dijamos Esta noche tú me vas a acompañar ¿Y cómo no decimos eso? Entre flores perfumadas su las con su cantar Una linda pastorcita Era muy feliz ¿Qué te pasa? ¿Qué dice Chévere Mante? Quisiera tener la rincha Ay. La rincha que tiene el gallo De tener veinte mujeres Y a ninguna más tenerla Los que somos fieles cantamos eso El eh, gallo tiene 20 mujeres y ninguna va a tenerla. ¡Echa no caramba! Me pediste matrimonio, oh, yeah. ilusionado nos casamos. Me pediste matrimonio, ilusionado nos casamos. Las que nunca nos vamos a casar a río zamano. Sabes amigos que nunca nos vamos a casar los que nunca nos vamos a casar los que odiamos el matrimonio arriba solo quiero tu amor solo quiero tu amor en enero como en marzo si se va sin un adiós Vamos a hacer eso. Espérate un ratito, los amigos que están ahí interferiendo con el sonido. Por favor, ya mismo nos vamos. Queremos dejar en buenos bandos igualmente. Así reventamos y rematamos nosotros. ¡Caramba! ¡Tú, ¡Tú, Niña de ojitos negros, quiero que tú me entiendas. dice? Que no puedo dejarte, que no puedo olvidarme de aquellas hermosas noches. Muchas gracias, mis amigos del norte de Quito. ¿sabes? ¡Echalo! ¡Eh, ¡Sube! ¿Qué fue, Samuel, hasta hasta ahora? Quiero ver el grupo más chave, Quiero ver Con mis amigos que son hasta las cuevas Este fin de semana lo hacemos a lo positivo Vamos a meterte más música Para la gente sube chévere Ese grupito más grandido este fin de semana Si lo siente DJ discotequeros cuando son discotequeros vamos a mis amigos que visitar las mejores discotecas del norte de quito las vacilas fin de su vida se van así ti y DJ Remix Vamos a bailarnos, vamos a gozarnos, caramba Bitcher Remix, es donde está basura mis amigos que están disfrutando este fin de semana, muchas gracias, eh. Listo, gracias. amigos de los NKS de La Pulida también, bienvenidos chicos queremos dejar en buenas manos y de parte de nosotros, quien hacemos? Slow Mixer, caramba, DJ Remix, Peluchín será hasta una próxima oportunidad ya, muchas gracias, se viene DJ Nemo animación igualmente, una gran voz espectacular